Sí, realmente la serie. Eh, yo creo que ellos eh, hicieron su trabajo, ganaron sus dos partidos de, de local y, y bueno, ahora nos toca a nosotros hacer el, hacer lo mismo, ¿no? Eh, hicimos eh, hicimos el primer paso que, que fue en la noche y bueno, ahora nos queda el jueves. Eh, tratar de, de de hacer un trabajo bastante parecido al que hicimos anoche y, y, y llevar el y llevar la serie otra vez y a, a Buenos Aires no eh, realmente yo creo que en los dos primeros partidos eh, no hicimos una mala yo creo una mala primera parte eh, aunque en ambos viste nos fuimos mejor el primero nos fuimos diez puntos al descanso y en el otro nueve pero, eh, sobre todo en el segundo, yo creo que mejoramos bastante en la parte ofensiva, y y lo podríamos haber cerrado el primer ese primer tiempo a cuatro o cinco puntos y y en, y en ese juego en el segundo tuvimos una antiportiva y después eh, nos anotaron una bandeja en el final y y, se nos, y cerramos a nueve en vez de cerrarlo a cinco que que fue lo que lo que era el trámite del partido no era la diferencia esa pero bueno te vas al descanso eh, con esa diferencia entonces como que que te ves eh, que estás mejor pero miras el marcador y no se ve reflejado no entonces eh, como que te tira para abajo no realmente también en una situación Que, que estábamos que que estábamos en, de, a lo mejor cortos de confianza por los últimos resultados a lo mejor eh, sabiendo que no no estabas saliendo las cosas y bueno realmente eh, cuesta cuesta que a lo mejor eh, en ciertos momentos cuando uno no está del todo fluido eh, Tener dos o tres minutos malos eh, realmente te, te cuesta el partido y, y se hace se hace complicado, ¿no? Cuando una diferencia mejor de nueve puntos parece de 15 y cuando es de 15 parece que son 25, ¿no? Entonces cuando está en esa dinámica eh, negativa, por llamarlo de una manera, ¿no? Y, y todo cuesta, ¿no? Eso también de, pasa a lo mejor en los equipos que, que están en toda la, la liga regular, en la parte baja... Eh, les cuesta ganar los partidos y, y cuando uno claro se van encadenando derrotas entonces ya la, la confianza empieza a bajar y bueno es lo que nos ha pasado y y, y hasta anoche no realmente a lo mejor un partido que lo podíamos haber cerrado antes eh, ese ese mal momento anterior los últimos los últimos resultados eh, te hacen tener que ganarlo 3-4 veces el partido no y pero bueno nosotros también sabíamos que Que por más que los resultados venían siendo malos a nivel de, de, de ganar, que uno siempre lo que marca es el resultado, pero habíamos perdido varios partidos también en suplementario, en últimas pelotas, no habíamos tenido el equipo completo, y quiera o no, eso eh, te influye también, ¿no? Pero bueno, anoche yo creo que hicimos un gran juego. Volver a Santiago también es un es un punto extra eh, y bueno lo lo pudimos hacer. Tuvimos eh, más intenso ellos estuvieron más incómodos, Saldo el principio del partido que arrancaron con un 10-0 y, y bueno pero después pudimos pudimos volver a, a empezar y, y realmente hicimos un gran trabajo. Yo creo que los 35 restantes, 37 minutos restantes, pues fue el 10-0 los no, primeros 3-4 minutos, ¿no? Eh, así que nada, contento con eso, y bueno, eh, yo creo que vimos, eh, vimos el camino, obviamente también nos sirve para, para tomar confianza y, y ver que, que la serie no está tan lejos tampoco, eh, es así, eh, es la verdad, así que yo creo que pasa por por hacer bien las cosas nosotros, pensar en nosotros y, y agarrar esa confianza que, que realmente tenemos material con qué, y bueno, hay que seguir trabajando, se ha hecho el primer paso, pero bueno, ahora hay que, Hay que ratificarlo el jueves en, en, el, en el cuarto partido y, y volver a te vuelvo a decir a, a poder llevar la, la serie a Buenos Aires. Así que así que nada volver a, a estar intensos, a que ellos estén eh, incómodos durante todo el partido, no dejarlos eh, correr y, y sobre todo también que no no tengan segunda opciones, que fueron lo, los factores de los dos primeros juegos pudimos controlar eso y, y realmente pudimos eh, eh, estar un poco más más cómodos durante el partido a lo mejor no tan fluido en ataque pero sí sí en defensa y por eso nos quedamos con una victoria más que importante y más que merecía también así que hay que hay que hacer algún juego bastante similar al que hicimos anoche no